Bueno, mira, lo que pasó ayer fue eh, la explosión de un pozo eh, de gas convencional, digamos de los tradicionales. Eh, al parecer, digamos, con la caída de una grúa que son, digamos, de de gran dimensión las que se utilizan para en en estas locaciones, cae sobre un caño, produce un cierre un del caño y, y por consiguiente la explosión. Esto provocó el fuego que en primeros momentos fue Eh, digamos bastante importantes con este llamaradas de más de 20 metros y bueno, que creo que inmediatamente empezaron a llegar algunas dotaciones de bomberos eh, ayer a la noche eran 10 hoy eran 20 las que estaban trabajando en el lugar de, de toda la zona, ¿no? Gabriela, ¿qué tal? Eugenia te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? Contanos un poquito eh, cómo es... Eh... La, o sea la realidad del fracking en esta zona cuántos pozos hay desde hace cuánto tiempo que esto existe y si es la primera vez que, que sucede algo de esta envergadura mira eh, algo como esto digamos una explosión y que se mantenga el fuego digamos eh, aparentemente es una cosa nueva eh, este que no es un, un pozo eh, no convencional que sería los que se explotan por la técnica del fracking. Eh, de todos modos eh, el fracking o hidrofractura hace un tiempo ya que se viene practicando hace un par de años en algunos lugares eh, la cantidad de pozos exactas no sabría decirte pero debe andar alrededor de 100 pozos en distintos lugares de la provincia de Río Negro y de Neuquén eh, Plotier que está, está pertenece a la provincia de Neuquén eh, tiene yacimientos convencionales y no convencionales y muchos están eh, instalados en en la zona urbana, ya casi de Plotier. Plotier es una ciudad chiquita eh, que está con linda con la zona de bardas o las mesetas, digamos más conocidas como como bardas acá en la región. Y en entre en los descampados que quedan entre meseta y y población, digamos se instalan eh, algunos pozos como este que tuvo la instrucción anoche. Gabriela, ¿en el día de hoy va a haber una movilización? Sí, eh, mira, estuvo, digamos, todo el día, nosotros como asamblea estuvimos todo el tiempo contactándonos con gente de allá, tratando de ver algunas cosas, eh, averiguar mayores datos. Eh, algunos compañeros viajaron hasta Plutier, estamos más o menos a unos 20 kilómetros, Y bueno, eh, se convocó así eh, el gremio Aten, el gremio docente de la provincia, la seccional de Plotier convoca una multisectorial que se va a llevar adelante ahora a las 17 horas. Eh, la idea es eh, evaluar algunas acciones a seguir porque, eh, digamos, si bien la situación está controlada por lo que informan bomberos, eh, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar y en cómo es el procedimiento. Eh, para mañana eh, se está convocando a una asamblea de vecinos del barrio, eh, el barrio es el barrio Azogaray, es una un asentamiento social, eh, un loteo social, eh, allí cerca de, de este pozo también hay un plan de vivienda, eh, bueno es una zona poblada digamos. Y bueno, la idea de la convocatoria es analizar un poco más las medidas a seguir porque eh, hoy el Intendente da a conocer que que Club Petrol, que es la empresa uh -huh. involucrada, eh, no ha dado a conocer en los informes de impacto ambiental cuáles son los procedimientos a seguir, no ha dado a conocer qué eh, se debería hacer en estas situaciones, no hay un plan de siniestros Eh, incluso ahora, digamos Lo más grave es que se está esperando Que llegue gente del exterior Para poder terminar con esta situación Lo que los bomberos están haciendo ahora Más que nada es mantener el fuego Digamos que no Que esto no no colapse Y bueno, la espera de equipos Que llegarían de Estados Unidos Y especialistas que solo se pueden dar eh, Los que pueden cerrar esto Claro, esto o sea llevaría... que es, esto es de gravedad Porque no, todavía no se pudo Detener el fuego No, eh, incluso ya dieron a conocer que el fuego se mantendría dos o tres días, hablan incluso hasta cinco días, sí. porque, digamos, al ser una rotura de una perforación que había que está eh, saliendo gas, eso se mantiene como si fuera una gran hornaza, digamos. Entonces ya hay que trabajar sobre ese, sobre ese lugar... Y bueno, y la empresa no tenía, o la empresa o, digamos, nadie de la provincia garantizó que hubiera las herramientas acá para trabajar en una situación así. Claro, en lo preventivo. Se, se llama, hasta, eh, digamos, al exterior y se está a la espera de esto. Justo, eh, eso, perdóname, Gabriela, sí. Sí, sí, sí. No, que justo teníamos entendido que eh, a solo un día de lo que va a ser una gran marcha nacional, donde se van a movilizar más de 10 diez, de diez ciudades del país en relación al acuerdo que se firmó la semana pasada entre Chevron y eh, YPF eh, En realidad la marcha fue eh, ayer domingo Se hizo una gran movilización que convocó la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua eh, a través de su red eh, y su organización mayor que es la UAR, Unión de Asambleas Ciudadanas a la que eh, pertenecemos Estuvimos convocando una movilización en carácter de marcha, de varios abiertos Y fueron muchas las ciudades eh, que se convocaron a esto digamos Tuvimos una gran respuesta, nosotros en Neuquén nos unimos, nos reunimos en el puente carretero Que una de las dos provincias eh, Hubieron movilizaciones en la ciudad de Viedma y Patagones En Colón, en Concordia, en Concepción del Uruguay Eh, en San Martín de los Andes, Junín, en alguna ciudad de Mendoza, en Córdoba capital, en Buenos Aires, en el Obelisco también. Eh, y, y bueno, adhirieron organizaciones políticas, organizaciones ambientalistas, asambleas, eh, comunidades originarias de acá de la región, eh, son una gran movilización que, bueno, lo que esperamos es tener un contacto más Eh, cara a cara con los vecinos que están ajenos todavía a toda esta situación, a estos riesgos, y bueno, hacer visible este problema, porque bueno, es un problema que nos va a afectar seriamente a todos.